gusti, gusti y bienvenidos, bienvenidas un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Riatia. Hoy es martes 29 de mayo de 2012 y ahora mismo tenemos una temperatura de 14 grados en Berriozar, cielo despejado, aunque eh, al parecer... Eh, ...en torno a la... ...hacia la tarde podría nublarse más... ...incluso podría haber algún riesgo de chubascos... según nos dicen las predicciones... ...eso sí, las temperaturas continuarán... ...siendo altas... ...irán ascendiendo conforme pasen las horas... ...y tendremos para hoy... ...máximas de entre 25 o 26 grados... ...un poquito superiores... ...el miércoles... ...con máximas de 27 grados... ...y el jueves... Eh, ...también similares... ...en todo caso... Parece ser que el tiempo primaveral casi veraniego seguirá adelante también esta semana. Y hoy en el Magazine Berrión hablaremos de nuevo sobre las alternativas de acceso a la vivienda, esas cooperativas de vivienda en cesión de uso que nos explicarán esta misma tarde en una charla. ...que tendrá lugar a partir de las 7 en el Culturgune del Ayuntamiento... ...organiza la Asociación Suma con Causa... Eh, ...asociación cuyo eh, portavoz eh, tuvimos ayer, Álvaro Cía... ...tuvimos aquí en Berrión... ...y hoy hablaremos con el ponente de la charla de esta tarde... ...con Raúl Robert, eh, eh, portavoz de la Asociación Sostre Cívica... ...Asociación Catalana Pionera... ...en esto de las cooperativas de vivienda en cesión de uso... Él nos explicará eh, no solo lo que son las cooperativas, sino también su propia experiencia dentro de esta asociación Sostre Civic. Escucharemos también al periodista, escritor, aficionado a la música, Oscar B. Orlegui, personaje conocido en toda Ría, ya que en estos, durante estos días está presentando su nuevo libro, una historia sobre la insumisión en Navarra, y nuestros compañeros de guzky y Riatia, Ferchu Izquierdo, en concreto, les realizaron una entrevista muy interesante que escucharemos eh, después de hablar Con Raúl Robert, eso será eh, pasadas las 9 y media de la mañana. Pero antes de todo eso, tendremos otras muchas cuestiones: cuestiones en de Nafarroa, de Iruñería y, como no, toda la actualidad de Berriozar en nuestro boletín informativo al que damos comienzo en breves instantes. Martes 29 de mayo de 2012 Comenzamos nuestro boletín informativo Nuestro berrión noticias eh, Como siempre con la actualidad eh, De Navarra Y es que hoy día 29 Es el segundo día de huelga En la enseñanza pública La comunidad educativa De la red pública de Navarra Vive hoy su segunda jornada de huelga De la terna que convocaron 8 de los 9 sindicatos para este mes de mayo Y han organizado Una serie de actos reivindicativos para eh, protestar de forma más eh, festiva. El aire Sanferminero se sentirá por las calles del Casco Viejo ya que está previsto la celebración de un encierro recortado organizado por la iniciativa popular M29 Gora Sangrevin y por la tarde tendrá lugar una merienda y un riau riau. Los organizadores llaman a los asistentes a vestir de blanco y rojo con un brazalete negro en señal de luto. Pero no solo habrá color en el centro, desde distintos barrios y localidades en de la comarca de Pamplona... ...saldrán cientos de personas en columnas temáticas... ...una columna literaria, otra artística... ...otra científica filosófica, etcétera... ...el acto central de la jornada tendrá lugar... ...en la capital navarra... ...con una manifestación que partirá del Paseo Sarasate... ...y tras recorrer las principales calles del centro... ...regresará al punto de partida... Eh, también en Peralta y en Tudela se celebrarán sendas manifestaciones y en Estella habrá dos, una a las 10 y media y otra a las 5 de la tarde. Los sindicatos convocantes invitan a la comunidad educativa a mantener la intensidad de las movilizaciones y a secundar esta segunda jornada de huelga, igual que lo hicieron eh, con la primera, ya que hace una semana exactamente el seguimiento fue de más del 70% según las centrales. Además de la manifestación de hoy, en el marco de la iniciativa popular llamada M29 Gora Sangrevin, se han organizado varias iniciativas sanfermineras. El objetivo es que los ciudadanos acudan vestidos de blanco y rojo, como ya hemos comentado antes, con un brazalete negro en señal de duelo. De esta forma, hoy a las once y media se celebrará un encierro recortado desde la cuesta de Santo Domingo, que luego se unirá a la manifestación. Y por la tarde se celebrará una merienda popular en el Paseo Sarasate y un riau riau que partirá de la plaza del Ayuntamiento y recorrerá las calles del Casco Viejo al compás del Vals de Astrain. Asimismo, y sin eh, dejar el tema de la huelga, al igual que el pasado lunes, docentes, alumnos y padres y madres se reunieron durante la tarde y algunos durante la noche también para celebrar asambleas permanentes. Eh, talleres o Cineforum. Fueron varios los, los institutos y los colegios de toda la comarca de Pamplona, en Burlada, el Instituto Ascatasuna, el Instituto Iturrama en Pamplona, el Colegio Público Escaba, Pachilas Reinzar, y también el Instituto de Berriozar, donde se realizaron actividades deportivas, un Cineforum y cena con Calderete. Y dejamos a un lado el tema de la huelga en el sector educativo para hablar de Nafarroa Biciric, una asociación nacida para conmemorar el 500 aniversario de la conquista de Navarra y que ha sido vetado por el Partido Popular en el Congreso Español. La mesa del Congreso Español vetó el acto de Nafar Raviziric que estaba previsto para hoy en el mismo Congreso de los Diputados. Su vicepresidenta Celia Villalobos defendió ayer la prohibición por considerarlo un acto ajeno a la actividad parlamentaria. Para ello bastó con el rodillo del PP ya que los representantes del PSOE no tomaron parte en la votación por considerar que la decisión estaba en manos de su presidente. Su origen, sin embargo, hay que buscarlo cuatro días días antes, cuando Alfonso Alonso exigió la supresión de la conferencia después de que El Mundo y Diario de Navarra filtrasen un informe elaborado por Interior en el que a instancias de UPN se intentaba vincular con ETA la iniciativa sobre la conquista de Navarra. El permiso había sido tramitado por Amayur, aunque PNV y Abay también se adhirieron a la conferencia. Ayer los tres partidos mostraron su rechazo por la prohibición y los miembros de Nafajro Abiciri comparecerán hoy a las puertas del Congreso, donde serán arropados por estos grupos haber. ¡Herzales! Eh, me he sentido estafada, dijo Celia Villalobos, eh, y con estas palabras trató de defender que el veto obedecía a una cuestión formal. Según la vicepresidenta, Mayura había solicitado la sala a Campo Amor para un acto de partido y no para un evento político sin relación con la Cámara. Además, quiso desvincular la prohibición de la carta remitida el viernes por Alonso a Jesús Posada para pedir la prohibición. El argumento esgrimido por Villalobos tiene poco encaje con la realidad. Solo la semana pasada las salas del Congreso acogieron... Un acto en favor de las elecciones nacionales de Euskal Herria, Cataluña y Galicia, así como, por ejemplo, un evento sobre el conflicto colombiano. De hecho, el acto fue avalado el martes pasado sin problemas y no se replanteó la decisión hasta que UPN comenzó a presionar mediante las filtraciones del diario de Navarra. Tampoco se sostiene la afirmación de que la anexión de Navarra en 1512 no constituye una cuestión parlamentaria. Solo durante esta legislatura, UPN ha presentado dos interpelaciones en el Senado e incluso incluyó una enmienda a los presupuestos generales del Estado para que las empresas que colaboren con la conmemoración oficial puedan desgrabar. Y una última noticia, nos acercamos a una última noticia en nuestro bloque de noticias de Nafarroa. Para ello, nos acercamos a Iruña, donde el proyecto del Partido Popular de restringir aún más el derecho al aborto. Eh, tuvo una amplia contestación en las calles. Convocada por la Comisión por el Derecho al Aborto en Navarra, decenas de mujeres se concentraron ayer en Pamplona con, el mot con motivo del Día Internacional de la Salud de las Mujeres para denunciar que los planes del PP liderados por el ministro de Justicia español Alberto Ruiz Gallardón supondrán un recorte de derechos ya que eliminarán la posibilidad de practicar abortos en las primeras 14 semanas de gestión de y volverán a introducir la necesidad de presentar causas para poderlos llevar a cabo. Junto a ello denunciaron que se eliminará el derecho de que las menores aborten sin tener permiso paterno. Y pasamos ya a las noticias más cercanas, a la actualidad de Berriozar y os hablamos de ese pleno ordinario que tendrá lugar mañana como último miércoles de mes eh, a las seis y media de la tarde en el, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Habrá varios puntos de interés, entre otros la toma de posesión de concejal de Iñaki Bernal Lumbreras, el nuevo concejal de izquierda Esquerra en sustitución de Laura Jiménez. También habrá varias eh, mociones, como la moción presentada por Izquierda Esquerra en, en relación al desmantelamiento del polígono de tiro de Las Bardenas. Otra moción presentada por Sigor García en nombre del Colegio Mendial de A2 en, en relación a los recortes y por una escuela de calidad. También habrá una moción presentada por el Grupo Municipal de Bildu sobre la declaración institucional ante la última decisión judicial sobre Bateragune. Otra moción, esta vez presentada por Bildu y Navay, sobre los presupuestos generales del Estado que establecen las cuantías y los pagos a la Iglesia Católica. Y una última moción presentada por upn PSN y Partido Popular sobre la Escuela de Música Francisco Casanova. Y precisamente sobre la escuela de música hablaremos ahora y es que durante estos días los actuales alumnos de la escuela tienen la oportunidad de matricularse para el curso que viene. De hecho, el plazo concluye mañana, día 30, y una vez finalizado este plazo para los actuales alumnos, tocará el turno a los nuevos, a todas esas personas que quieran matricularse por primera vez en la escuela de música. Ese segundo plazo, ese segundo turno, será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 eh, orientadas eh, a, precisamente a, a entrar en el conservatorio o otro tipo de clases individuales para adultos. Y hablamos ahora de actividades infantiles en de cara al verano, en concreto de esos campamentos urbanos organizados por el Ayuntamiento de Berriozar bajo el título Los Tesoros del Mundo. Te vienes a buscarlos. Estos eh, campamentos urbanos tienen el objetivo de ofrecer un espacio lúdico y educativo a los niños y niñas en este periodo estival. Eh, estos campamentos comenzarán el 6 de agosto y finalizarán el 24 del mismo mes y el horario será de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Habrá grupos en euskera y en castellano. Y el plazo de inscripción será del 7 al 15 de junio a través del teléfono 012. Para cualquier consulta o sugerencia podéis dirigiros al área de cultura en la dirección electrónica cultura.berriozar punto o por teléfono en el 948 30 1656, 948 30 1656 Y si hablamos de actividades juveniles, eh, tenemos que hablar de ese campamento juvenil de verano organizado por el Ayuntamiento de Berriozar y por el eh, Gaz Telecu. Un eh, campamento que tendrá lugar en Ribadesella, en Asturias, entre los días 25 y 28 de junio, dirigido a jóvenes de entre 13 y 16 años, que incluye estancia en el albergue de Ribadesella, descenso del río Sella en canoa y también descenso de cañones. El precio es de 110 euros, eh, aunque se pagará en dos eh, se realizará el pago en dos pagos en dos eh, turnos distintos 60 euros al realizar la inscripción y 50 euros una semana antes del campamento las inscripciones pueden realizarse hasta el día 10 de junio en el centro cívico juvenil o si se necesita cualquier tipo de aclaración hay más información en el propio centro cívico o a través del número de teléfono 617734062 617 tres cuatro cero seis dos Más actividades de interés aquí en Berriozar. En torno al 500 aniversario de la conquista de Navarra se ha organizado una charla de, a cargo de Fermincho Sánchez el próximo martes 5 de junio a las 8 de la tarde en la sociedad Zulualai. Y si hablamos de actividades de interés en Berriozar... ...no podemos dejar pasar la oportunidad de hablaros del taller... ...el curso de radio organizado por esta casa, por Berriozar y Riatia... ...junto con Eguski Plaza, el Carte A... ...y dirigido a todas aquellas personas que quieran realizar un programa de radio... ...no hace falta ningún tipo de experiencia previa, de previa perdón, ningún tipo de título... Eh, solamente ganas de eh, eh, aprender a hacer un programa de radio, de aprender a hacer eh, radio y para ello solo tenéis que enviar un email a berriozarirratia.com. Berriozarirratia.com hasta el próximo 13 de junio. La parte de teórica del curso se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio. Y os recordamos que el pasado fin de semana, el pasado domingo, se jugó en Betelu la final del Campeonato Navarro de Socatira 4x4 y que los Berriozartagrias, los equipos representantes de Berriozar, obtuvieron unos magníficos resultados. En concreto, los Berriozartagrias fueron chapeldunes en la categoría masculina de 300 kilos y en la categoría cadete de 290 kilos. Asimismo, en la categoría femenina, Berriozar... El equipo de Berriozar quedó en tercera posición. Por lo tanto, nuestra enhorabuena a los equipos de Berriozar por todo el trabajo realizado y por este exitoso campeonato de Socatira 4x4.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 En el 100.8 de FM. Berliozzar y Gratia. E1.Sorti. Y nosotros seguimos adelante en Berriozar y Riatia, en el magazine Berrión. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y volvemos enseguida con esa entrevista a Raúl Robert, miembro de la asociación Sostre Civic, que hablará esta tarde, que ofrecerá una charla en el Culturgune del Ayuntamiento de Berriozar sobre las cooperativas de vivienda en cesión de uso. seguimos adelante en el Magazine Berrión. Estáis escuchando Berriozar y Riatia en el 100.8 de FM. Como hemos comentado antes, vamos a hablar de las alternativas de acceso a la vivienda y en concreto de las cooperativas de vivienda en cesión de uso. Sobre esto va a ofrecer esta tarde una charla Raúl Robert, miembro de la asociación Sostre Civic, esta tarde a las siete en el Culturgune del Ayuntamiento de Berriozar, en el Espacio de Cultura. Y para hablarnos de, to de todo ello, tenemos con nosotros al propio Raúl Robert, que está ya al otro lado del teléfono y al que saludamos, Caixo Gunon, buen día, Raúl. Eh, unón, buenos días. Sí, eh, bueno, como hemos comentado, eh, la charla hablará sobre las cooperativas de vivienda en cesión de uso y me gustaría que nos contaras un poquito eh, qué son estas cooperativas, en qué, en qué consisten. Sí, son modelos que funcionan hace más de 90 y 100 años en países nórdicos sí. y que son modelos, modelos alternativos situados entre el alquiler y la propiedad, en la cual eh, la propiedad de un edificio para rehabilitar o un solar es de la cooperativa y sus socios y socias lo que tienen es un derecho de uso indefinido de su vivienda uh -huh. a través de una entrada inicial y un alquiler es asequible. ...y derecho de uso que se puede transmitir a familiares de primer grado. Uh -huh. eh, bueno, por lo tanto, es una forma de acceder a la vivienda... ...bueno, como su propio nombre indica, más eh, pensada en la cooperación... ...en la solidaridad, etcétera, y que no en la especulación del modelo actual, ¿no? Sí, se basa primero en, en llevar a la práctica y transmitir los valores del cooperativismo uh -huh. que, por ejemplo, en, eh, a través de, de, de, de cooperativas de, de alimentos uh -huh. está más arraigada en, en general en, en más sitios pero a través de la vivienda <coughs> aquí el modelo de cooperativismo ha sido más enfocado a la compra sí. digamos a un cooperativismo de construcción uh -huh. que es una vía también viable pero nosotros pensamos más o creemos más en un cooperativismo de gestión en la que la propia cooperativa um, siempre esté, eh, exista y por tanto se pueden transmitir en su existencia pues, estos valores o, o estas eh, potenciales de cooperación que tiene un de modelo, estos modelos. ¿no? Uh -huh. eh, vosotros en la asociación, bueno, antes, antes de nada, eh, la asociación Sostre Civic. Eh, surgió también para, para poner en marcha este tipo de cooperativas supongo que tendréis ya una experiencia previa eh, no sé si nos la puedes contar un, un poquito como, como, si, si es una experiencia me imagino que positiva también porque la estáis, eh, parece que la estáis exportando por lo menos eh, parece que está funcionando ¿no? Sí, eh, eh, por un lado sí tiene dos, dos formas legales por un lado es una asociación sin ánimo de lucro de utilidad pública Y por otro lado, el otro lado también es una cooperativa, ¿no? Es uh -huh. una cooperativa mixta de usuarios y vivienda, de, de, eh, declarada también de, de especialmente protegida, uh -huh. en la que igual a través de esta cooperativa, a través de, de conseguir socios expectantes eh, alrededor de, de, de Cataluña, País Vasco uh -huh. y, de, y también fuera en el Estado español, pues eh, a través de conseguir socios, con, hace una aportación de capital de 100 euros que es retornable... En caso de dejarse de darse baja en la cooperativa, uh -huh. eh, se va sumando socios expectantes y se van eh, creando fases de momento de, de pequeño tamaño en, en distintos puntos. ¿no? Uh -huh. si lo importante pensamos que que se vaya visibilizando en distintas poblaciones, aunque sean pequeñas o medianas, que se visibilicen estos modelos para que se vayan normalizando ¿no? en, la, en la sociedad. Y parece además que ahora es mejor momento que, que nunca ¿no? para acometer este, este tipo de, de, de actividades, este tipo de alternativas de acceso a la vivienda en un momento en el que debido a la crisis la gente se está encontrando con más dificultades que nunca, no solo de acceso a la vivienda, sino incluso quienes tienen una vivienda se están encontrando con situaciones de desalojo y de muchísimos problemas para hacer frente a esas hipotecas que se convierten prácticamente en una condena de por vida, ¿no? Igual ahora es un, es un momento idóneo para poner en marcha este tipo de propuestas, ¿no? Eh, sí, sí, además la tiene que servir también como reflexión y, y reflexión pero con actuación detrás. Quiero decir que, que vemos que, que... En, en, en general en, en, en, en el estado español uh -huh. por decirlo así eh, más del 85% de la gente tiene una vivienda de propiedad no uh -huh. eh, claro este, este sistema que es digamos económicamente no hemos visto que no que no se aguanta no es decir la propiedad es una manera muy, con muchas ventajas para para adquirir una para adquirir un, una vivienda pero eh, no es no es sostenible que, que toda la población eh, puede acceder de esta manera. ¿no? En otros países llamados avanzados, eh, uh -huh. como, como Dinamarca, Alemania, el, el ratio de, de vivienda de acceso a través de la propiedad es un 60 o un 40, uh -huh. y el resto es alquiler o cesión de uso. ¿no? Es decir, eh, tenemos que ir pensando que, que, que hay que diversificar eh, las formas de acceso a la vivienda, hay que innovar, y pensar que una cesión de uso indefinida, un derecho de uso, uh -huh. es parecido o, o a la práctica casi igual que, que tener una vivienda en propiedad. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Que, que un modelo que que, que económicamente no es sostenible, eh, hemos visto que socialmente tampoco, y uh -huh. afectando a muchas personas a día de hoy, ¿no? Uh -huh. personas que se han encontrado que, que en realidad eh, la... la ...la propiedad a través de una hipoteca no era mejor su mejor opción... ...pero se han empujado a ello... Claro. ...y ahora se encuentra en una situación eh, muchas veces injusta... ¿no? Mm. Eh, ...y ahí también se busca a veces en algunos casos... Que pasa que es difícil tratar con la banca... ...pero intenta sí. incluso negociar con, con, con estas entidades... ...para convertir estos pisos de propiedad... En, ...a estas personas en futuros desahuciados... ...en intentar negociar con la banca para convertir el piso en parte de la cooperativa y que esas personas al menos pasen de ser futuros asociados a ser socios y usuarios indefinidos de su propia vivienda, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, asumiendo la, la, la, la deuda de la cooperativa, si es que la entidad está disponible a negociar, ¿no?, una una cierta quita, ¿no? Claro. ¿Qué, qué, qué es, ¿Y qué es lo que ha pasado en este, en este rincón de Europa, ¿no? Porque en el Estado español, eh, lo que estabas comentando tú antes, ¿no? Parece que en ningún sitio como como en el Estado español se ha dado este fenómeno de que prácticamente todo el mundo tenía que acceder a la vivienda co comprándola, ¿no? Tenía que ser propietario sí. de una de una vivienda. ¿Qué, qué, qué es lo que qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Sí, sí, es largo, pero en resumen, un dato, por ejemplo, ¿no? En Barcelona, en los años 30, el 70% de la vivienda era de alquiler, ¿no? Uh -huh. Y ahora, en ese año, a partir de los años 70 y 80, resulta que, que era al revés, ¿no? Esa, se ha dado este giro, ¿no? Claro, esto no, no es que sea un cambio cultural espontáneo, sino que son políticas ¿no? que a poco a poco pues, han ido agentando una, uh -huh. una, una predominio ¿no? eh, de, de una solo forma de acceso, ¿no? Eh, y, y este predominio ha sido, primero, a través de, de la política, digamos, inicial franquista, ¿no? De decir que cualquier español tenía que tener un 600 en piso de propiedad, ¿no? Como uh -huh. una forma de, de tener la gente contenta, ¿no? Y luego, después, eh, se ha visto que la economía española, ¿no? Eh, después de la transición, eh, eh, basó en el turismo y en la construcción como motores de, de generación de plusvalías, ¿no? Uh -huh. Entonces, si en otros países... La construcción a lo mejor tiene unos márgenes de beneficio de un 7%, un 10%, un 6%, depende. Aquí nos volvemos, estamos en márgenes del 20, 40. ¿no? Son unas uh -huh. grandes plusvalías que entonces tanto la banca como, como el sector de construcción, todo que hubo intentos de, de, de hacer otras cosas, sería empujado o, o el modelo era este, ¿no? de eh, generar eh, grandes plusvalías a través de la, de la construcción. ¿no? Y claro, eh, pero en realidad esas posibilidades se sostenían en la base económica de la gente, ¿no? Cuando esto se ha unido a la crisis económica, a la crisis financiera, pues el, eh, se ha venido abajo, ¿no? Sí, claro, así otro, otro, Otros países con igual de crisis financiera eh, eh, y económica, como uh -huh. pueden ser los que citábamos antes, como... ...como Holanda, Dinamarca, Alemania... ...Francia, el norte de Italia... ...que también están en crisis... ...el, el efecto que ha tenido en el sector de la vivienda... ...no ha sido tan duro como aquí... Claro. Este, ...todo ese panorama que decías antes... ...de desahucios y tal... ...en esos países no es tan duro... ...ni, es tan, ni tiene una, un, un alcance tan grande... ...porque como te decía... ...está diversificado desde hace muchos años... ...estos accesos, ¿no?... Uh -huh. ...entonces ahora nos toca... ...a, a, a nuestras generaciones... Innovar, ¿no? innovar en, en, en varios aspectos, pero en el caso de la vivienda es uno más, con accesos que aparte de, de innovar la forma legal del acceso, también den fuerza a otros valores que creo que los vamos a necesitar uh -huh. eh, mucho. Eh, en los próximos años. ¿no? Ayer hablando con eh, algunos de los organizadores de, de la charla de, de hoy, con eh, Álvaro Cía, por ejemplo, de la Asociación Suma con Causa, decía que las viviendas, estas cooperativas de vivienda en cesión de uso, también eh, reforzaban esos valores que comentabas tú ahora, además de eh, que no se limitaba exclusivamente a la vivienda, ¿no? a que una persona pudiera acceder ya a su vivienda y que ahí se terminaba la cosa, sino que además pues, eh, se fomentaba también la cooperación entre los propios vecinos, eh, había eh, zonas eh, comunes en las que se puede, bueno, pues una lavandería, por ejemplo, o la que, o, u otras actividades, otras propuestas para que eh, haya una especie de vida en común, ¿no? Que no sea exclusivamente eh, que cada persona se eh, queda con su vivienda y se queda ahí aislado del resto, ¿no? Sino que eh, junto con esto de, este, de las cooperativas de vivienda hay detrás una, una filosofía eh, distinta a la actual, ¿no? Sí, claro, en el momento en que, que el cooperativismo no es solo de construcción, sino de gestión, es decir, que la cooperativa no se deshace mm. una vez acabada la, construc la construcción, sino que sigue ¿no? la cooperativa o las fases, ahí, eh, digamos, es caldo contigo o, o potencia ¿no? de, de valores eh, sociales, económicos mm. y ecológicos de ayuda mutua, ¿no? en el sentido de, de, de ecológicos, de poder invertir, algo más en la propia vivienda, porque el usuario y el promotor es el mismo y sabe que los costes luego de, de, de inversión se recuperan en, en, en la explotación, no digamos en el uso de la vivienda, que por tanto ahí, ahí se, se priman, no se tienen en cuenta, o que los espacios comunes, que desde un punto de vista de inversión son menos rentables ¿no? que hacer pisos, no si, si, si coges 100 metros cuadrados es un espacio común, desde un punto de vista de promotor, económico solo, es, sale más rentable hacer dos pisos de 50, ¿no? Uh -huh. pero, pero si, el, como decía, si el objeto es el, el uso de la vivienda, el goce, disfrute, la, la, la decisión en la propia cooperativa, pues a lo mejor se decide hacer un espacio común, ¿no? Y a lo mejor se decide haber eh, ayuda mutua económica para algún usuario puntual que a lo mejor no, no puede llegar a alquiler, ¿no? A través uh -huh. de los fondos de la cooperativa. O a lo mejor se promueve que haya algún alguna cooperativa, por ejemplo, de alimentos ecológicos en la planta baja eh, y, fa y facilitar, pues, un, un alquiler bajo este local para que la cooperativa empiece, ¿no? Es decir, se pueden dar eh, muchas sí. situaciones en las que cuando cuando se busca una una, una gestión de un espacio eh, más que una venta de una de, un, de una obra, ¿no? De una construcción, uh -huh. ¿no? Es un poco en el, en el símil de que si tres personas quieren hacer una cooperativa de trabajo, no, no pensarán en hacerla y luego deshacerla. Claro. ¿no? Porque se quedan primero sin trabajo, mm. si han pensado crear una cooperativa es para, para decidir entre todos lo ¿no? que hacer con esa cooperativa y para ap ap aportar los valores de la, de que, que tiene el cooperativismo, que pueden ser, y, y entonces claro, en, ese, en esa lógica, pues hacer una cooperativa de trabajo. ¿no? Mm. En esa misma lógica nosotros entendemos que el cooperativismo de vivienda también tendría que ser cooperativismo de, de gestión, ¿no?, en este sentido. Perfecto, pues eh, de todo ello hablarás esta tarde, a partir de las 7, en el Culturgun, en el Espacio de Cultura del Ayuntamiento de Berriozar. Eh, Raúl Robert, eh, miembro de la Asociación Sostre Civic, eh, Mígui eh, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Eh, mucha suerte en la charla de esta tarde y hasta la próxima. Vale, muchas gracias a vosotros. Pues tal y como comentábamos el viernes, acaba de, de presentar el libro La Insumisión en Navarra Memoria para tiempos de, de desmemoria de Oscar Beorlegui, que hasta aquí en nuestros estudios según Oscar. Eulol. Bueno, eres crítico musical desde hace años, labor que te haya llevado por, por distintos medios, iniciaste tu andadura. De hecho, aquí en Egusquerratia, de alguna manera, ¿no? Has escrito uh -huh. tres libros como Piloto Suicida, esa biografía de Marea, y ahora llega este trabajo. No sé, Oscar. ¿de dónde nace en concreto igual este libro? Creo que de unas declaraciones que que para mucha gente no pasaron desapercibidas precisamente, ¿no? Pues sí, el año pasado estaba, no sé, el típico día que te sientas en el sofá ver qué hay en la tele, te pones a hacer zapping y pasé por un programa de una cadena de televisión ya desaparecida o reinventada mm. y ahí estaba todo el espectro político navarro, ¿no? Hablando, conmemorando, si se quiere decir así, el décimo aniversario de la abolición de la mili eh, abolición llevada a cabo por el gobierno de Aznar y bueno, aparte que en media hora de programa no salió la palabra insumisión por ningún lado pues como colofón pues salió el señor Sergio Sayas como dando a entender que como ellos eran socios del gobierno del PP en aquel momento pues que Le habían dado la idea, por así decirlo, de que la juventud de Navarra no quería ir a la mili y tal, y claro, había un ambiente de compadreo muy grande, ¿no? Igual pensaban que estaban en el salón de su casa, igual se les fue y por eso dijeron lo que dijeron. La cosa es que yo me cabreé, luego a los días salió una carta de en el diario Noticias, que es la carta que hemos metido como prólogo, mm y como eso entre el programa y la carta ya hicieron las dos cosas de detonante y pensé que había que recuperar la historia porque mucha gente igual ya se había olvidado de cómo se había conseguido la desaparición de la mili y aun pensando que igual yo no era el más indicado para contarlo porque ni soy historiador ni soy sociólogo ni nada de eso ...viendo que habían pasado unos cuantos años... ...desde que se acabó... ...y que no había nada escrito... ...porque entonces no había aún nada escrito... ...pues decidí ponerme a hacerlo yo... ...sí, igual eso... Pues sí que ...eso que mencionas, ¿no?... ...hay que aclarar igual, ¿no?... ...que el libro está basado, pues al fin y al cabo... ...en tus vivencias eh, personales, es tu experiencia... ...ni más ni menos, igual claro. que nadie espere... ...encontrar un estudio al no, detalle... No, no, no, no. ...un estudio sociológico, no, no. ¿no?... ...o sea, el libro le di forma... ...de autobiografía... Eh, por dos motivos. Primero porque yo pensaba que no era quien para enarbolar la bandera de la insumisión en nombre de, de todo un colectivo y en segundo lugar para que nadie me acusara de ello. Eh, entonces la fórmula era esa, pues contar las vivencias mías desde pequeño viendo que me había llevado a declararme insumiso o al ejército, ¿no? ¿Qué años, más o menos, se recoge en el libro? Bueno, haces una, una sí. amplia... Pues empiezo desde los años del parvulario y acabo cuando salgo de la cárcel. Uh -huh. eh, ¿Y de qué décadas estamos hablando, Óscar? Pues... Igual lo principal, ¿no? Eh, el meollo en sí de la insumisión, pues de la década de los 90. Uh -huh. de, desde que empieza un poco el movimiento en el 90... Hasta que salgo de la cárcel en diciembre del 97. Hmm. El título es La insumisión en Navarra, memoria para tiempos de desmemoria. La insumisión es claramente el hilo conductor, sin duda, sí. pero el título también podría ser, no sé, crónica de eso, ¿no? De finales de los 80, 90, en Iruña... Sí, pero al final, final se de, tiende a buscar algún título aglutinador de todo, de, y por eso metimos lo de memoria para tiempo de desmemoria, ¿no? Porque mm. era como recuperar esa memoria histórica de Navarra, por así decirlo, porque Navarra fue el banco de pruebas en lo que a represión del movimiento insumiso respecta, pues hemos metido Navarra. Y luego lo de la, la, lo de tiempos de desmemoria es evidente, ¿no? Porque en estos tiempos, o sea, aparte el poder siempre trata de de anular todos los logros de las clases populares, ¿no? Y esto es la última victoria que se ha conseguido desde las calles y por eso está tan silenciado si no se conmemoraría, pues como se han conmemorado tantas cosas y tantos fastos, ¿no? Según a quien le conviene. Sí, también lo que me refería es eso, pues que la insumisión uh -huh. queda reflejada, pero también se reflejan otras cosas, ¿no? Se reflejan un montón de cosas, detalles de pues claro. igual, de la iruña, de la nafarroa sí. de esa época, ¿no? Pero es que en aquella época era todo como un magma, un caldo de cultivo que podría haber salido adelante cualquier cosa, ¿no? Si en dicha época habrían estado el, el tema de las ETTs o el tema de los recortes o el tema de la vivienda como está ahora, posiblemente alguna de esas batallas también se hubiera ganado, ¿no? porque estaba todo el mundo en la calle, o sea curiosamente entonces no había ni internet, no había ni Facebook, no había ninguna forma de quedar más allá del teléfono fijo de cada cual y todo el mundo se encontraba en la calle y en el momento en el que tenía que estar, ¿no? no era como ahora Entonces, si se refleja es por eso, porque formó parte del caldo de cultivo que, que hizo que floreciera aquello y que finalmente, igual incluso contra algunos pronósticos, pues saldría la cosa adelante. Hmm. En tu opinión igual, que supuso todo aquello? Por un lado igual está todo ese meneo social que estamos comentando hmm. y por otro lado lo que fue la batalla de la insumisión. Pues lo que te he dicho, o sea... Eh, supuso una victoria popular, eh, que no va a decir sin precedentes, porque seguramente hay precedentes como lo de la instauración de las ocho horas laborales o la consecución del voto por parte de la mujer, o sea, batallas populares que se han ganado desde la calle, ¿no? Eh, y por desgracia, de momento, la última. No sé, fue como un pulso espontáneo echado desde la calle. Claro, ahora la gente no se hace la idea de lo que es recibir una carta diciéndote que te tienes que incorporar al ejército. O sea, yo probaría mandar una carta de pega a toda la gente de 18 años de ahora diciéndole que en el plazo de dos meses los tienen que medir, pesar e incorporarse a un cuartel o a Ceuta o al Ferrol o a Cartagena, me gustaría ver qué pasaría, ¿no? ¿Sí? Es que claro, ahora parece que es otra vida, otra época, la típica batalla al abuelo, sí, lo cierto es que tampoco estamos acostumbrados, ¿verdad? como dices tú, también a, a ganar ninguna batalla Por eso, popular. No, no, no. Claro, y la culpa, claro, después de que te pegaras la, la machada de, de la victoria popular de ese calibre, claro, la cosa se quedó ahí olvidada, aparcada. Y ya te digo lo que he dicho al principio, si no llega a actuar ese programa de televisión de espoleta yo no me pongo a hacer esto, porque este libro no entraba en mis planes. Mm. De normal si escribes o tal tienes algo en la cabeza siempre, ¿no? huyendo. Mm. Pero dejé lo que entraba en mis planes en ese momento, me levanté, me hice un guión y, y de hecho, en un mes y medio lo escribí y fue por eso. Sí, sí, que es curioso que unos hechos como estos, ¿no?, eh, haya tenido que pasar más de una década claro. para que empiecen a aparecer libros, empiecen a se empiece mm. a hablar del tema, ¿no? Sí, sí, ya te digo. Yo En mi, en mi caso, cuando me puse, aún no, no costaba ninguno. Luego me consta que estas Navidades salió un libro, ¿no?, mm. igual más desde un punto de vista más teórico, que tampoco lo he leído, no sí, sé, ni que había salido, y eso... Pero yo me puse por recuperar el tema y voy a decir otra cosa. O sea, en estos tiempos de tanto libro de autoayuda, si quieres, ¿no?, que están tan de moda, eh, yo concebí este libro como un libro de autodefensa, pero no como autodefensa mía, sino en ese sentido de todo el mundo, ¿no?, de decir, ¿qué pasa?, pues hicimos esto, conseguimos esto, eh, como nadie lo ha contado, me pongo ya a contarlo y como tampoco quiero que nadie piense que lo he hecho por afán de protagonismo, pues lo va a articular alrededor de mi historia, claro. sin más. Pues volviendo igual a, a, a eso, al libro, cuéntanos igual un poco cómo se estructura, ¿no? Es una especie de, de diario cronológico que, como nos decías, pues sí. se inicia en, un, en tus previos a ser insumiso bastante previos, ¿no? Claro, es que yo me propuse ver a ver por qué había acabado tomando esa decisión, ¿no? Dije, hay que buscar cosas en el pasado para ver que me han llegado hasta aquí. Claro, si dices, voy a hablar de, de mi caso, entonces tienes que ver por qué has llegado ahí. Claro, empiezas a hablar igual con tu madre y ves que el primer día de la guardería te negabas a sentarte pues en las mesas de los críos y me senté en la mesa de la monja. Luego repaso mi paso por el conservatorio y vi que, claro, el conservatorio Pablo Sarasate de, de final de, de arriba de la calle Olite, en los últimos 70, primeros 80... Aquí era unido de militares. O sea, tenía un profesor que era una eminencia tocando la trompeta, pero se pe ponía a pegar palos con el puntero en la mesa, que parecía que estaba desfilando y estuve dos años y no aprendí ni a tocar una nota. O sea, luego, sigue repasando, llegas a la, a los 16 años y me encuentro con el concierto aquel de La Paraíso en el Paseo Sarasate. Claro, de repente ves Alevaristo que no conocías de nada ni sabías que era aquel grupo porque no, no sabías y me acuerdo que me quedé con la frase de vas con tu uniforme y con tu mente deforme mm. solo me acuerdo de esa frase, y de un tío con una camisa, con una chaqueta kaki, y tal, todo el rato me cago en Dios o, claro. entonces dije claro y luego lo que te digo, ¿no? eh ya llegas a los dieciocho años, te llega una carta, dices ¿Qué pasa? Que es que yo paso paso de eso. Te pilla con la rebeldía propia de la edad, el caldo de cultivo que había en la calle con todo tipo de temas. Mm -hmm. reivindicaciones políticas, reivindicaciones anti-OTAN, reivindicaciones anti-caza, de ocupación... Claro, te pilla eh, en el momento propio de la rebelión tuya, que es hacia los 18 años, te pilla semejante caldo cultivado en la calle. Claro, es que te ves hasta con fuerza para decir, es que yo paso de ir ahí. Claro. claro. Hmm. Además, bueno, tú cuentas tu experiencia personal, pero que puede ser también, ¿no? Que, claro, que, que otra gente se puede ver reflejada, sí, ¿no? también la gente que lo va leyendo es lo que me dice, que, que se ve ahí. Y mm. yo insisto, o sea, yo se lo he contado en clave primera persona, ha sido por lo que ha sido. Mm. Oye, algo que acompaña también las páginas del libro es el humor. Por un lado, algo igual característico de, de tu sí. escritura... Mm pero igual también, como se suele decir, la, la realidad supera la ficción y muchas de esas anécdotas, vamos, no te has tenido que inventar nada, te las ha no, dado no, la realidad, no, ¿no? no, es que ha sido así. Luego, el tema del humor, es que yo lo enmarco dentro de... Yo digo que mi estilo es literatura punk. O sea, igual que hay música clásica y salió la música punk para el escándalo de los clásicos, pues si he acabado escribiendo como escribo, fruto de leer el temeo, fruto de oír la, los músicos que he oído... Grandes letristas, por otra parte, porque tú coges tanto a Evaristo como al de Escorbuto, como al de Sociedad Alcohólica, y es que son grandes analistas de la realidad, porque es así. Mm. o sea Entonces, pues pues eso, estaba con lo de la literatura pun, que es claro, <coughs> la literatura pun es irónica, es un género que en vez de con estilo, como digo yo, se hace con estilete, o sea, dando ahí... Donde hay que dar, se hace con juegos de palabras, tampoco he inventado nada, o sea, en los libros del piloto suicida ya sonaban igual, y en el tercer libro del piloto suicida, lo de la literatura pun, me hizo el prólogo el Evaristo, y yo creo que ya, eso es como que te dicen, pues sí, esto es literatura pun. Igual hay eh, más gente por ahí haciendo eso y no lo sabe Tampoco... Puede ser, puede ser Sí. No sé si quieres igual recordar aquí alguna de las anécdotas que aparecen No se pueden desvelar todas Tampoco es cuestión sí. de, de destripar el libro, ¿no? Para pa eso, pa eso está el libro, para que se lo lean sí. Pero igual, no sé, igual nos puedes poner algún ejemplo Bueno, pues lo de la del Gintoni de antes de entrar a la cárcel, por ejemplo, pues sales del segundo grado, ¿no? Tienes que, que empezar a ir a dormir en tercer grado y, y me acuerdo que el primer día, claro, otra vez era todo nuevo, no sabías ni dónde ibas a ir ni qué te ibas a encontrar... Y antes de entrar allá, pues me metí en un pub que había al lado, de esos que había en la calle San Roque, y me tomé un gin tonic y sin más. Entré, tal, me, me acomodaron en la estancia y me dieron las buenas noches. Los que estaban al lado, eh, los responsables, ¿no? Y al día siguiente, pues volví otra vez y dije, vamos bueno, voy a tomar otro cacharro antes de entrar. Y a las dos semanas o tres, claro, entré al local y... Y la camarera local, pues, igual tratando de fidelizarme, o, Como son los hosteleros, sí, o como sí, somos, sí. ¿no? Pues, hola, ¿qué tal? ¿Has venido a vivir por aquí? Claro, dije, hostia, ¿y ahora qué le digo? <risa> claro, estás eh, en un pub de la zona o, o guay de San Juan, eh, para los de nuestra edad, San Juan, Don Ivánes o San Juan siempre ha sido como un bar de pijerío, ¿no? que sea un barrio también obrero y lo que, y sí, tal. Sí, sí, pero los pubs, bueno, claro. tienen ese... Y, pues yo que por quitarme el muerto encima pues le dije sí sí aquí al la y, y qué y dónde iba? pues yo sea, te hacía la simpática no te estaba cobrando 500 pelas por un gin y pues eh, igual entraba en el precio de la entrada Y al final le dije que sí, que tenía que entrar a la cárcel a dormir todos los días y que por eso iba ahí. Cogí y se fue a la otra punta de la barra y se acabó la conversación para siempre. Bueno, pues el eh, libro plagado de, de anécdotas y otro elemento, bueno, ya lo, ya lo has dicho, pero bueno, otro elemento que salpica toda esta crónica insumisa es la música, ¿no? Que bueno, no podía ser menos de, de tu parte. También cómo, claro. cómo nos ha influenciado, ¿no? Cómo te influencia, cómo nos influencia esa música que escuchamos, lo que transmiten esas letras. Claro, pero es lo que decía antes, es que formaba parte del mismo caldo de cultivo que había. Si en vez de tener que incorporarnos obligatoriamente al ejército, nos tendríamos que haber incorporado a la iglesia a hacer un año de, de mil y de cura, por ejemplo, pues yo me habría hecho insumiso a la iglesia en ese momento, Y los grupos que cantaban no al ejército y tal, pues habrían cantado no a la iglesia. Mm. Es que formaba parte de lo mismo. Y luego, en mi caso particular, yo estoy seguro ahora, mirando para atrás, que si he acabado de crítico musical o escribiendo de música, fue gracias a aquellos años. Eso también lo cuento. Mm. Porque empecé intentando ser el manager de un grupo de Pamplona, acabé haciendo la hoja de prensa de su disco y el artículo de su disco para la revista El Tubo, Y a partir de ahí, pues acabé empezando a escribir en el tubo y luego todo lo que vino detrás, que no estaba pre predeterminado en ningún momento. El libro se presentaba el viernes en Iruña. A partir de aquí comienzas una, una gira de presentaciones con un título que creo que se te acaba de ocurrir ahora sí al vuelo, ¿no? No, ya está todo, estaba todo pensado. La gira de presentación por Sociedades y Peñas se va a llamar El Beorlegui te escucha. ¿Y por qué se va a llamar así? Porque vi la gira del alcalde, que se llama el Alcalde Te Escucha, y, y lo primero que pensé fue que el título era muy bueno porque expresaba justamente lo contrario de lo que hacen históricamente los alcaldes de, de Pamplona, no que no escuchan a nadie. O sea, se vio lo de la Plaza del Castillo y se ve día a día en muchas cosas. Entonces dije, pues el alcalde te escucha cuando el alcalde está yendo a hablar seguramente y a no escuchar. Dije, el título es muy bueno, porque se está viendo que el PP, UPN, el poder en general, y más en tiempos como estos, haciendo juegos de palabras y eufemismos y todo eso, es que son los son los putos amos de la clase. Y a mí siempre me ha gustado darle la vuelta a las cosas y, y dije, pues le voy a dar a esta, a esta frase porque tenía su, su jugo, ¿no? Hmm. Oye, ¿y de, la, de lo que es la, la Iruña actual, de lo que fue aquel, Todo aquel caldo de cultivo, no sé ¿Cómo cómo la ves hoy mismo? ¿Qué te bueno, ¿Qué, qué no te tiene nada que ver Está todo mucho peor O sea, lo que cantaba la Poya Records Es un fascismo muy sutil Y esas cosas, ¿no? En, en revistas del corazón es que Salta a la vista eh, ¿Te imaginas tú ahora en la Plaza del Castillo Un concierto de un grupo Como lo que era la Poya Records en la época? ¿Y que se podría hacer? ¿Que no habría problemas? Es imposible. Hmm. Eh, no sé, luego a nivel nuestro también, a nivel de la calle, pues es imposible la, la unidad que se logró con muchas cosas, ¿no? O sea, sigue habiendo manifestaciones grandes de forma puntual y por temas puntuales, pero a nivel de reivindicaciones igual de gran público, por decirlo de alguna manera, pues... Pues sí. no, claro, está todo también mucho más penado y mucho más jodido y mucho más la gente mucho más individualizada. Esa unión es además una de las cosas que tú también mencionas en el libro y que igual también es una de las cosas que hay que rescatar, ¿no? Lo que fue la insumisión que igual al principio sí que había más, bueno, divisiones, sí. distintas visiones. Es que, es que al final se vio que había que ir todos juntos. Es, ¿no? Y se consiguió una unidad también histórica, ¿no? De claro. todo tipo de movimientos, ideologías. Lo que pasa es que este tipo de peleas las tienen que sacar adelante las nuevas generaciones. Porque claro, igual que en nuestros años no o sea, había también gente de 40 y 50 en las manis, en las movidas, pero. Yo no sé, si las nuevas generaciones son, yo siempre pensaba que las nuevas generaciones la siguiente batalla que se ganaría sería por ejemplo la de las ETTs, que en la época es cuando empezó a moverse mm. el tema sí. pero curiosamente ahora que es cuando más interconectados estamos todos y miramos el Facebook en el teléfono móvil igual que antes mirábamos la hora en el reloj digital hace 30 años ¿no? Mm. Pues no sé, estás de aquí a 20 metros y te llamas por el móvil a ver si has llegado. Es cuando menos unidad hay y menos de todo hay. Han conseguido que nos encerremos en nuestro mundo delante de un teclado, que hablemos con personas que no sabemos ni siquiera quiénes son, que luego las conozcas, que te digas, soy tal del Facebook, y que te quedes los dos ahí como que no sabes qué decir, y así desde luego, pues... ...no se hace nada... ...oye pues ahora toca presentar el libro... ...imaginamos que como también mencionabas antes... ...más proyectos ¿no? ¿habrá por ahí o qué? Sí, siempre hay proyectos... ...siempre hay... No sé, ...llevo cuatro años trabajando en una historia de cuentos... ...de darle la vuelta a todo tipo de situaciones... ...pero eso no tiene fecha... ...eso cuando... ...junte a Cagavos unos cuantos... ...pues igual los enseñaré por ahí a ver si... ...si a alguien le interesa y si no... ...pues seguir haciendo los demás... Luego, no sé, hay algún proyecto por ahí de cara al año que viene, de otro tipo, o sea, pero hasta que no tengo las cosas más o menos hechas, es que no me gusta, no me gusta nombrarlas, porque si no ya sabes qué suele pasar. Yo soy más de decir, he hecho esto y mira, que... Bueno, lo que hace sí que se te puede seguir, por ejemplo, para quien tenga interés sí, a través con el blog, el blog y... Si lo... quieres, recuérdanos igual la dirección, si quieres. Sí, o... tengo un blog de música, bueno, y de mis cosas en general, que se llama Beorlegui in Rock, es como Tijuana in Blue, que por eso puse ese nombre, por la sonoridad. Mm. Pero estaba claro que tenía que salir mi apellido, porque estaba claro. Y como iba a ser de rock y quedaba, era pegadizo para el oído, lo llamé Beorlegui in Rock. Mm. Si se mete en Google mi nombre, Oscar Beorlegui te manda directamente. ese blog Y luego, pues eso, mis labores periodísticas ir destripando grupos en, en el diario Noticias y en la revista solar de Burlada que llevo desde el 97 reseñando discos y, y bueno, salseando Salseando, y ahora con la gira está el, el y te escucha sí, sí. hablar <risa> Oye, pues a ver si escuchas, eh, tú a la gente Hombre, hombre <risa> Bueno, Oscar, pues es que recasco por haber estado aquí en nuestros estudios y esperamos que vaya todo bien en estas presentaciones ya te tendremos por aquí con, con nuevos proyectos cuando venga, cuando venga. Muy bien Agur Beba. Y después de esta Entrevista Nosotros ya damos Por finalizado El Berrión De hoy Eso sí Volvemos mañana A partir de las ocho y media Con el Boletín Informativo en Euskera Y a partir de las nueve Con el Magazine Berrión Ordurarte durarte Chincho Akizan Eta ondo bici. Ayom que yo sé que la sonrisa...